Esta semana damos inicio al taller de clown, que también es un taller que está en el marco del convenio que s e n a f realizó con el Ministerio de Educación y que tiene una duración hasta diciembre de este año. El taller de clown en esta ocasión está dirigido para adolescentes y también para adultos.、Eh, el único requisito es que traigan fotocopia del DNI. Y, y completar la planilla de inscripción.、Eh, algo para decirles es que, bueno, la tallerista es Silvia Melín, ella les va a contar de qué se trata el taller, y、mm, queremos convocar a toda la comunidad de Viedma y de Patagones. Uh -huh. Y、eh, recién decías, es hasta el mes de diciembre y es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito, es hasta el mes de diciembre, es para adolescentes a partir de 13 años, pero también para adultos que se animen a hacer payasadas.、Uh -huh. Bueno, Silvia, acercate y contanos、eh, cómo, qué, qué, qué, va a ser, qué va a ocurrir en ese taller. Para aquel que, que, que no sabe lo que es el clown, ¿qué es, cómo, ¿cómo va el, a comenzar? El clown es payaso. Por ahí es más, más pipicucú decir clown. Claro, claro. O también porque el payaso, decir voy a dar un taller de payaso, tiene como a veces una carga negativa. Pero bueno, en realidad es un taller de payaso y de clown es lo mismo. Es lo mismo.、Eh, y lo que vamos a hacer es divertirnos, jugar mucho y tratar de encontrar este payaso que todos tenemos dentro y que no dejamos, sobre todo los adultos. Muchas veces dicen el niño interior, el payaso, hay que sacar el niño interior porque los, los niños no tienen barreras、uh -huh. eh, y, y de eso se trata, ¿no? Como por ahí sacarnos la, las barreras que tenemos y, y disfrutar y divertirnos y reírnos de nosotros mismos.、Uh -huh. eh, está abierta la propuesta,、eh, es una técnica teatral que se. que se está difundiendo, digamos, está muy activa en muchos lugares y Vietma y Patagones estamos más... Con, con menos talleres y, y menos payasos, así que esperemos que broten los payasos por todos lados,、uh -huh. que nos hace bien a todos.、Eh. Claro, eso te iba a decir, además es una técnica teatral, eh, eh, sirve como terapia si se quiere también, ¿no? Sí, pero no vamos a hacer terapia. ¿no? <risa> Digo, para poder sacar muchas veces、sí. eso de adentro, liberar.、Eh, sí. Eh, la terapia, un poco, es uno con cada uno, con porque cada uno,、sí. eh, el、y、payaso, reírse claro, reírse hace bien y reírse de uno mismo hace mejor. Entonces sería eso: cada uno trabaja con el propio material.、Uh -huh, claro. eh, no es un, uno no hace un personaje como en, el, como en el teatro tradicional, digamos. No hace de payaso.、Uh -huh. Uno es payaso. <risa> Entonces, es buscar el,、eh, cuáles son estos motores internos, Do, poder ver quiénes.、Eh, vernos en, nuestro, en, en, en nuestras pro, nuestros propios errores y, y, y poder reírnos y, y poder disfrutar de, de las particularidades de cada uno y usar eso. Este, para descubrir nuestro payaso. está, está bueno. o q u e r í s agregar algo? Sí, les quería comentar que nosotros desde el Galpón Amarillo, con el grupo de adolescentes, el año pasado participamos del Festival Galponeando, que、uh -huh. se organiza en Luis Beltrán.、Sí. Es un festival de teatro destinado a los adolescentes. Y ahí surgió el deseo en los jóvenes, en los adolescentes con los que viajamos, de, de volver al festival a mostrar algo. Y lo que dijeron es: nosotros queremos hacer reír a la gente.、Uh -huh. Ese, digamos, esa es la semillita que hoy es el taller de clown que estamos abriendo en este momento.